No, yo lo consiga feliz seré la vida entera. Deseo tenerla cerca, deseo sentir su aliento. Seguimos por te ando, No más